Las once y media de la mañana de este lunes, 25 de febrero, vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros para saber cuáles son las novedades policiales en Saladillo de este fin de semana. Buen día comisario, gracias por atendernos. Buenos días a usted la audiencia, Carlos. Bueno comisario, ¿cuáles ¿cuáles cosas sucedieron, qué cosas sucedieron durante el fin de semana en el ámbito policial en Saladillo? Sí, tal cual se lleva a cabo todos los fines de semana, Carlos, operativo sobre todo identificar personas foráneas. El día viernes fue identificado un joven de apellido de Gregorio, eh, de la localidad de Merlo, quien una vez condució esta seccional se establece que el mismo tenía pedido de captura de un tribunal oral de Morón. Eh, una vez que se mantuvo comunicación con las autoridades judiciales eh, y luego de permanecer todo el día alojado en esta dependencia policial, el mismo fue notificado de su comparendo en la fecha... ...para regularizar su situación personal... ...el día sábado... Eh, ...fueron conducidas varias personas... ...también por este mismo tema... ...esta dependencia policial... ...y también fue aprendido... ...y luego liberado por la justicia... ...un joven de 20 años domiciliado en este medio... ...quien fue sorprendido en la plaza del Carmen... ...en el barrio 272... ...con algunos cigarrillos armados... ...de picadura de marihuana... ...este joven fue objeto... ...de una infracción a la ley 23737... procesado por este delito y acuerdo a disposiciones del fiscal en turno doctor Hortel, el mismo eh, recupera su libertad, iniciándose una causa por la investigación de la comercialización de la estupefaciente incautada. Esa será la novedad del fin de semana, Carlos. Muchísimas gracias, comisario. Eh, hasta luego. Hasta luego, gracias a usted. Ahí estábamos entonces con el comisario Darío Almendros. Toda la información la vas a poder reiterar. vuelves a volver a escucharlo el comisario Almendros con los policiales del fin de semana en el portal de la 106, la 106.com.